Bueno, lo que está claro es que nosotros estamos cumpliendo objetivos y parámetros, sobre todo en la pretemporada, que son físicos. Nos tomamos estos tres partidos que hemos programado aquí en la zona, tanto como Palamó, Solot y Pérez Lada. Eh, dentro de, del objetivo más físico que, que técnico táctico buscando sacar un resultado amplio en un partido eh, lo más importante viendo que los jugadores van teniendo kilómetros en las piernas eh... <coughs> van cumpliendo los objetivos que hablábamos, pero bueno, es verdad que L'Olot es un buen equipo, es un equipo de tercera división, pero con aspiraciones, eh, que bueno, por lo que sé, eh, tienen ganas esta temporada de poder luchar por un ascenso. ¿no? Mauricio, ¿sueles incidir mucho en la circulación de balón y hoy os ha costado? No sé si lo achacas más a una posición física o a un tema futbolístico, de que no te va a comprar el Bueno, a ver, tampoco voy a hacer un análisis ahora en profundidad sobre la circulación o sobre algún automatismo de, de juego. Creo que hemos hecho 45 minutos, dos equipos, hemos jugado todo, hemos cumplido los objetivos, como digo, pero no, no sacaré grandes conclusiones de, de estos partidos. ¿no? not que un poquito más pesado físicamente bueno yo creo que ustedes que siguen el, los entrenamientos ha, habrán visto que esta semana ha sido ha sido la semana más dura de la, del stage y es no, normal estamos al final de la semana y los jugadores eh, a nivel muscular neuromuscular están están fatigados y bueno eh, lo que está claro que eh, este tipo de partido lo que nos ayudan es a competir a ir introduciéndonos poco a poco en la competición Pero bueno, para nada eh, haremos un análisis eh, tan exhaustivo, profundo eh como hacemos cuando es una preparación en la competición, que preparamos exactamente o el partido más importante es ese, ¿no? En este caso está dentro de los de, de los objetivos, parámetros que nos marcamos en la pretemporada y lo más importante aquí que hemos jugado todo, que todo han han podido disputar minutos eh, y eso es importante en la pretemporada ir acumulando cargas, ¿no? El cambio de Moreno era por supuesto que entrar Eduardo o porque está un poco tocado Héctor. El... Bueno, la verdad que arrastraba algunas molestias y bueno, hemos preferido que bueno, los últimos 10 minutos entrar a Rubén, eh, tampoco arriesgar porque arriesgar en estos momentos, pero sí que entrenar y bueno, sobre todo por eso, ¿no? ¿Estás contento en momento ahorita con todo ha sido de estos no, pero no estoy contento por, por los partidos, vuelvo a repetir, estoy contento por el trabajo que está haciendo el equipo, eh, no puedo, eh, si hoy ganamos eh, 10 a 0 o, o empatamos 2 a 2, eh, para mí es exactamente lo mismo, eh, lo que estamos buscando es encontrar un funcionamiento con una gran carga física y una fatiga importante y que los jugadores puedan desarrollar lo que queremos eh, en, en, en un estado no óptimo para la competición, ¿no? una cualidad tan muy alta, muy esportivamente ¿Quién está Samba en este lugar? Bueno, a ver, no tampoco estoy yo para hacer análisis de los contrarios no lo que sí que está claro, me ha parecido un muy buen equipo con una muy buena propuesta y deseándole toda la suerte para la temporada que inicia y, y esperando que sus objetivos se puedan realizar ¿no? ¿Venga? No, Mauricio Bueno, los jugadores que tienen ficha de filial Eh, ¿Qué opciones o cómo los ves tú de cara a optar a esta posición para que lleguen al primer equipo de cara al año que viene? ¿Cómo? ¿Cómo? No, no o sea, lo entiendo. O sea, hay jugadores que tienen ficha de fila como son Cristian Gómez, como Cristian Alfonso, como son Dani que están a, a prueba en esta pretemporada. ¿Cómo no, ves? no están a prueba, no están a prueba. Están están haciendo la pretemporada porque la confiamos en, el en ellos y, y luego tomaremos decisiones, ¿no? Eh, hay alguna decisión tomada ya o algún inicio de si serán como los ves a ellos. Bueno, son son jugadores del, del español y si están con nosotros es porque contamos con, con ellos lógicamente que después tomaremos decisiones a partir de que de lo que pueda pasar en las próximas semanas, pero en definitiva, los veo bien, a ellos como a todo todo el grupo lo veo bien, eh, con mucha motivación, con muchas ganas de gustar, de agradar, de trabajar eh, y esperando, sobre todo, no adelantarnos a los acontecimientos. Yo creo que tenemos que ir con tranquilidad, analizando las situaciones, eh, por supuesto colectiva pero sí también individual y después tomaremos las decisiones. Mauricio, ¿no? un entrenador siempre que tenía sus jugadores antes, para sobre todo durante un stage, ¿te preocupa que se esté demorando un poco el tema de lateral y del delantero? Sí, pero bueno, esto es algo que ya eh, convivimos ¿no? en, en los años anteriores donde eh, muchas veces lo que vemos en la pretemporada poco se asemeja a lo que son los inicios de temporada, eh, pero está claro que tenemos que adaptarnos, eh, siempre eh, esperamos los entrenadores poder trabajar eh, ya con un equipo cerrado, con tus efectivos cerrados, pero en este caso no solamente yo, yo creo que también demás entrenadores estamos en la misma situación. ¿no? Ya está. Gracias. El tema de Álvaro, he visto ha jugado durante 100 minutos, ¿quines intenciones teniendo con este jugador teniendo en cuenta la situación de polémica? La verdad, Ima, que a mí me o sea, me, me cansa un poco porque Álvaro es un jugador nuestro y ya he repetido una y otra vez que es un jugador que, que contamos con él, que queremos que siga con nosotros, pero que después a partir de ahí está está en su situación personal y la situación del club, como también es lo de Verdu, lo de Cristian Álvarez, que confiamos en ellos y que puedan llegar a un buen puerto en sus negociaciones con el club. Eh, creo que si cada día me van a preguntar exactamente lo mismo, ya saben mi posición y lo que está claro que mi idea es es la que expreso diariamente, no no, no, no, no cambiaré de un día para el otro, ¿no? venga, venga nada. राम <laughs> बोलिए